Hoy con Pablo Vasco, quien nos va a contar un poco acerca de la presentación eh, del libro La rebelión de las disidencias. Este libro se va a presentar hoy en la ciudad de Santa Rosa, a partir de las 20 horas en el Salón Azul de la Facultad de Ciencias Humanas, eh, y mañana se estará presentando en General Pico. Vamos a conversar en esta mañana con, con Pablo Vasco. Pablo, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González, Juan Pablo Bertolini, te saludan. ¿Qué tal? Buen día a los dos y también a toda la audiencia de Radio Kermés y muchas gracias por el espacio. Un placer saludarte en esta mañana. Eh, preguntarte eh, qué, qué motivó ¿no? este libro que lleva este título tan particular, que es La rebelión de las disidencias. Es un, un título que ya dice mucho eh, por sí mismo. Mirá, eh, por disidencia estamos entendiendo la todo este posicionamiento juvenil que hay en cuanto al género, que nos parece que es parte de esta ola feminista que estamos viviendo en la Argentina y en el mundo, pero que en particular entre la juventud, sobre todo entre los chicos de la secundaria, los primeros años de la universidad, creo que van más allá, porque no quieren ser encasillados, así como se pintan el pelo de color, se ponen piercing, este, creo que en cuanto a género particularmente están cuestionando... Los casilleros habituales, digamos, los modelos eh, que esta sociedad establece, digamos, varón, pelota, color celeste, machito, nena, buen comportamiento, color rosa, futura mamá, creo que están diciendo que su, su afectividad, su sexualidad va más allá de esos moldes. Y bueno, hemos con otros compañeros de nuestra agrupación Libre Diversidad este, pensado, tomado estas experiencias y pensar cuáles son sus, sus raíces, hacia dónde va, qué cuestiona, y bueno, eso creo que es lo que lo hace inédito e interesante para quienes estamos, y somos muchos, muchas y muchos cuestionando, ¿no es cierto?, todos estos parámetros que además están tan en debate. Ajá. Eh, Pablo, ¿cuánto aporta el contexto eh, social, político, económico a esta rebelión? Eh, si fuera por tema económico es inevitable referirse a la injusta que estamos viviendo. Totalmente. Porque quienes somos gays, lesbianas, trans o no binarios, etcétera, eh, también somos parte de esta sociedad y cuando vamos al supermercado lo vivimos en carne propia. Pero si fuera por hablar del tema género en particular. Llego a Santa Rosa y me entero que los dinosaurios no están extinguidos y no están solo en Castell. Estas declaraciones de ayer del concejal y pastor evangelista Torres, la sí. verdad que son indignantes en el siglo XXI. Decir que ya en las células viene marcada nuestra sexualidad, creo que es una, no solo una aberración anticientífica, sino que hasta está pediría por fuera de la ley. No. La ley... Eh, 26485 de violencia de género, ya establece que el género es una desigualdad de poder entre el hombre y la mujer y por, y por eso factor de violencia. Entonces decir que confundir sexo biológico con género ya te diría que está por fuera de la ley. Totalmente. Bueno, fue una entrevista que me tocó hacer a mí ayer en la mañana de, de Kermés, eh, conversar con, con Torres, que no fue fácil, eh, donde bueno marcaba estas cuestiones y aparte cuestionaba la, el tratamiento de la ESI, ¿no? de la educación sexual integral en los colegios. Eh, para él es aplicable a, a nenes y nenas, como decís vos. Claro, él lo llama ideología de género. Género no es una ideología, es una realidad concreta que se vive todos los días, Hay, te diría todavía lamentablemente, un femicidio cada 30 horas en el país que es fruto de la violencia de creer que la mujer es un objeto. Y quienes formamos parte de la diversidad sexual o de la disidencia sexual, al mismo eh, nivel o a lo mejor de una forma muy similar a la de las mujeres, sabemos bien lo que significa la, la dominación patriarcal. Eh, Y creo que en este debate hay mucha hipocresía también, porque cuando se debatió en el Congreso la ley sobre el derecho al aborto, muchos sectores son celestes, son estos que se dicen pro-vida, decían no, no, derecho al aborto no, hay que dar educación sexual, hay que dar educación sexual para prevenir. <risa> y ahora que en el Congreso se están debatiendo reformas progresivas a la Ley de Educación Sexual Integral para hacerla obligatoria, para dar contenidos mínimos en todos los colegios, ahora dicen no a la ley. O sea, ¿me entendés? Entonces hay un, una, una doble moral característica Totalmente. de estos dinosaurios. Totalmente. Eh, y la preocupación de que no le vayan a meter cosas raras en la cabeza a los niños, niñes. Eh. Pero, perdóname cuando eh, ¿no? en los colegios se enseña historia... No se les pregunta a cada padre qué parte de la historia quiere que enseñemos, qué parte le gusta o qué parte no le gusta. Y cuando se da matemáticas, tampoco se le pregunta. Entonces no veo por qué el Ministerio de Educación Nacional no puede establecer contenidos mínimos que se tengan que dar en todos los colegios, públicos y privados, porque la segunda hipocresía, ¿sabés cuál es? que todos los colegios privados, incluidos los religiosos, están subvencionados por plata que aportamos todos, todas y todes. Entonces, ¿cómo es? A la hora de solventar el colegio les viene bárbaro que el Estado con la plata de todos les dan que los subsidios. Pero a la hora de exponer los programas dicen, no, ah, mis hijos son míos, mis colegios son míos. Entonces creo que es... Este, ya te, como te decía, parte de una hipocresía y una doble moral muy característica, ¿no? Uh -huh. Totalmente. Eh, nos llamaba la atención con Juan Pablo cuando estábamos eh, metiéndonos un poco en la introducción de, de, de esta entrevista con vos, Pablo, eh, esto de desmantelar el sistema. Eh, ¿Por qué la palabra sistema aparece como aparece, ¿no? Con C y eh, separada. ¿Sabés lo que pasa? Que el patriarcado no es una entelequia Y el machismo no es una inteligencia, lamentablemente es transmitido y replicado por instituciones por la institución familiar muchas veces por el propio sistema educativo, por buena parte del poder, te diría por el Senado y por las instituciones religiosas, nosotros somos respetuosos de las creencias religiosas de cada persona, pero justamente creemos que eso pertenece al ámbito privado, a lo que nos oponemos es a que la iglesia católica, las iglesias evangelistas, pretendan imponer sus dogmas en la vida pública y además lo hagan contando con fondos del Estado. Pablo, ¿cómo te va? Juan Pablo te saluda ahora. Así que. ¿Cómo estás? Buen día, mucho gusto, Juan Pablo. Así que en esto de, de desactivar algunas cosas y, y de poner en evidencia justamente la mirada de los jóvenes está este, está este debate que se está dando. ¿Y cómo viene, cómo viene a atarse todo esto con el libro del que vas a estar siendo parte de la presentación? Mira, el libro lo hicimos un equipo de casi 20 compañeros, compañeras eh, que en su enorme mayoría, salvo un par que son heterosexuales, el grueso pertenecemos eh, a la comunidad LGBTI. Entonces, además de, de ideas y de propuestas, hay mucho también de las vivencias personales, ¿por porque somos militantes, digamos, es un, un libro que está hecho fruto de la experiencia militante. Y en mi época, yo tengo 60, en mi época nos llamábamos, y la sociedad nos llamaba como las minorías sexuales, es decir, una cosa casi numérica. A partir de los 90, mediados de los 90, se empezó a hablar de la diversidad sexual, lo cual ya hablaba de un grado de aceptación social mayor, es decir, de reconocer que hay diversas formas de afectividad y sexualidad. Y creo que las nuevas generaciones, se han educado sobre un piso de derechos superior al que conocimos eh, eh, antes, es decir, con las leyes de matrimonio igualitario y de identidad de género, que son leyes de vanguardia en el mundo, este, porque establecen derechos que son superiores a los de otros países, creo que entonces lo, lo, lo, lo, los chicos y las chicas van por más, es decir, parten de un piso de derecho superior al nuestro. Y ese es el fenómeno que está expresándose, a lo mejor con desigualdades de provincia a provincia, de ciudad a ciudad, pero se está expresando en todo el país, en simultáneo con la ola feminista, si no es casualidad. Muy bien, también en simultáneo con la ola antiderechos, digamos, ¿no? Creo que la ola antiderechos es en realidad una respuesta, es una, una contraofensiva eh, a esto que se que se viene gestando y que se viene expresando en los pañuelos verdes, en los pañuelos naranjas, en los pelos de colores. Bueno, estamos en la radio, no les puedo mostrar la tapa del libro, pero es una, una, una, una cabellera pintada de, con todos los colores del arco iris como para expresar esto. Y siempre que se pelea por algún nuevo derecho, saltan los viejos, saltan los dinosaurios que principio deberían volver a Castex. Este... Yo me recuerdo <risa> cuando. Me perdóname, ¿sí? ¿Cómo digo que deberían volver al parque, digo Pablo? Sí, sí, sí, deberían volver al parque de los dinosaurios. Cuando se en la Argentina se debatió la ley de divorcio, estos sectores de la iglesia y los antiderechos decían, no, porque todo el mundo se va a divorciar. Falso. Se divorció quien lo necesitaba. Cuando se debatió matrimonio igualitario y el, el, el el actual papa nos dijo, ustedes son la campaña del diablo, el argumento era, no, todos se van a ser gays o lesbianas, o si tienen chicos nos van a hacer gays o lesbianas, cuando en realidad quienes no somos gays o lesbianas o trans, venimos de papá y mamá, de, de, de la pareja heterosexual, y lo mismo ahora con el tema del derecho al aborto, no, todas van a querer abortar, no, va a abortar quien lo necesita o quien lo decida, justamente por eso se trata de un derecho, Claro, justamente. Y bueno, y si hay alguna obligatoriedad que nosotros reconocemos, Pablo, eh, atado a una ley, justamente es la de la educación sexual integral, que ahora, bueno, se pone en evidencia que hace falta una educación sexual integral, tanto que se la ha remado, y los antiabortos, los antiderechos, digamos, este, ahora dicen, no, hace falta educación sexual. Este... Claro, pero, pero dicen Sí, hace falta, pero yo voy a dar lo que quiero Pero esa no, no. E -esa, esa educación sexual, no <risa> Esa no es integral Justamente, claro. eso es biología ¿Tendría... El aparato sí. reproductivo, etc Y lo que los chicos y chicas jóvenes y secundarios, quieren debatir, es más que eso. Uh -huh. Es tener una sexualidad libre, es tener el derecho al placer, al cuidado, es hablar también del derecho al aborto, es decir, con una mirada amplia Totalmente. del siglo XXI, ¿me entendés? Científica, abierta, Muy bien, no, este eh, El aparato genital y, y, y punto. ¿Y eso la... no es educación sexual, eso es biología. Eso, eso es, la... es lo que quiere dar simplemente el pastor Torres. ahí está. Ahí eh, yo está. me quedé pensando ayer que a, el, a ese habría que agregarle una I, ¿no? Para que quede claro que es lo de inclusivo, justamente, inclusiva. La Educación sexual integral inclusiva. Posiblemente. O con una perspectiva de, de género y de disidencia. Si existimos en la realidad, ¿por qué se quiere ocultar? Tal cual, tal cual. Existe esta educación sexual integral que podría ser plenamente criticada, Pablo, si se pusiera completamente en marcha y en funcionamiento y después de un periodo pudiéramos decir, bueno, acá está fallando, esto no se pudo aplicar, esto no funcionó nunca. Pero este, mientras tanto seguimos viendo cómo han entorpecido una a una las, las motorizaciones que se hacen desde distintos colectivos para actualizarnos todos. Para actualizar a la sociedad, justamente a lo que venías marcando recién cuando hablas de los jóvenes y este nuevo piso de los derechos. Pablo, contanos de la presentación. Eh, así vamos redondeando la idea esta de de cómo se va, de cómo se trata en el libro este este cuestionamiento a tantas este, desigualdades que hay y cómo se puede dar lugar a una superación, a un, a un a un lugar, a un momento en el que se supere esto y la sociedad termine realmente nutrida de, de tantas experiencias y de tanto camino recorrido, Pablo. Bueno, para, para contarles a ustedes y de paso para invitar a toda la audiencia, esta tarde a las 20 horas lo vamos a estar haciendo en el Salón Azul de la Facultad de, de Ciencias Humanas, acá en Santa Rosa, Y mañana, jueves, lo vamos a estar haciendo a las 19 horas en el aula 6, también de la Facultad de Ciencias Humanas en Pico, que además te cuento que es el lugar de origen de mis bisabuelos. Así que con, con, con mucha alegría voy a estar allá en Pico mañana y hoy en Santa Rosa. Muchas gracias, Pablo. Te mandamos un gran abrazo de parte de todo el equipo de Carmes. Muchas gracias a ustedes y de nuevo agradecerles el espacio y un saludo a toda la audiencia. Gracias. Hasta luego. Pablo Vasco, eh, presentando este libro que es La rebelión de las disidencias. Hoy, a las 20 horas, en el Salón Azul de la Universidad de, la, de, de Humanas, en la ciudad de Santa Rosa, y mañana, como lo mencionaba él mismo, en General Pico, a partir de las 19 horas también, a partir de las 7 de la tarde. Cosas, Tren... cosas para anotarse, ¿eh? porque por ahí uno no tiene nada que ver, piensa con el mundo de la homosexualidad, de los, de los gays, de las transexuales, de los este, bisexuales, pero uno es parte de la sociedad y si querés estar encajando realmente en la actualidad y tener una mirada completa para poder hablar con los más jóvenes, participar y enterarse es fundamental.